Informativos de Canal Sur Radio. Noticias fin de semana con Margarita h u e r t a s Saludos, muy buenos días Andalucía. Comienza el último fin de semana del invierno con cielo poco nuboso, salvo algunos intervalos de nubes bajas matinales en la mitad oriental, sin descartar alguna lluvia en el litoral mediterráneo occidental y n u b o s i d a d de evolución diurna en las sierras béticas. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Hoy vamos a llegar a los 20 grados en Almería y Córdoba. La farmacéutica AstraZeneca ha anunciado en las últimas horas que solo podrá entregar a la Unión Europea un tercio de las dosis acordadas durante el primer semestre del año. La compañía habla de restricciones a la exportación que tienen terceros países para reducir su envío a solo 100 millones de dosis. Hasta que acabe marzo entregará 30 millones y otros 70 millones. Durante el segundo trimestre, frente a los 300 millones de unidades que había adquirido la Unión Europea. Este incidente llega además en plena revisión de la vacuna en Europa tras la muerte de varias personas por trombos. Andalucía, por este motivo, ha inmovilizado 1.200 vacunas de AstraZeneca. El mismo lote también ha sido retenido en otras comunidades autónomas como Cataluña, Castilla León, Canarias y Asturias. El consejero de salud, Jesús Aguirre, dice que es por precaución. Por principio de precaución, en Andalucía ayer dimos orden de que las 1.200, 1200、eh, vacunas de ese lote se dejaran en stand-by hasta que viéramos la resolución de la Agencia Europea de Medicamentos. Probablemente hoy se publique en el Boletín Oficial del Estado, pero el Consejo de Ministros ya ha aprobado este viernes las ayudas urgentes para garantizar la solvencia de las empresas que van a contar con un fondo de 7.000 millones de euros en ayudas directas. 2.000 de ellos se van a adjudicar exclusivamente para Canarias y Baleares. El consejero de la presidencia, Elías Bendodo, ha reclamado al gobierno central que tengan también un gesto con Andalucía, porque también es una comunidad que depende en gran medida del turismo. Bendodo ha recordado que, según los Los datos del año 2019 andalucía recibió 33 millones de viajeros es la tercera región en número de turistas andalucía pide que con ese plan también se, tenga, se ponga en valor lo que supone esta comunidad autónoma desde el punto de vista del peso turístico igual que canarias y baleares Escucharemos en este informativo las reacciones del sector en Andalucía a estas ayudas y alrededor de un centenar de feriantes se va a manifestar hoy en la localidad cordobesa de Lucena para reclamar el regreso de la actividad. Aseguran que su trabajo en la instalación de sus atracciones es compatible con la situación actual si se mantienen distancias y se cumplen las medidas de seguridad. La portavoz de este colectivo es Virginia Ramírez y denuncia que no pueden recibir las ayudas de las administraciones porque son autónomos temporales. y en la mayoría de los casos no trabajan más de seis meses al año. La mayoría estamos en alta más de seis meses, pero no llegamos hasta el año completo. Si empezamos en Semana Santa y llegamos hasta, por ejemplo, p r i m e r o de noviembre, o hacemos la campaña de Navidad, el gobierno estipular c o un autónomo de temporada trabaja como máximo seis meses, que no es solo que estamos sin trabajo, que es que no ha llegado una、no、misera ayuda de autónomos. La Dirección de Ciudadanos se va a reunir el lunes para analizar los acontecimientos ocurridos en la comunidad murciana, donde tres de sus diputados no van a respaldar la moción de censura al PP. Estos tres críticos a las tesis oficiales de Inés Arrimada se han alineado con el gobierno regional que preside el popular Fernando López Miras, quien les ha nombrado consejeros del gobierno. Desde la Dirección Nacional de Ciudadanos, Edmundo Elval acusaba ayer al PP de prácticas mafiosas. Hoy hemos asistido. A lo que sin más voy a calificar de comportamientos mafiosos del Partido Popular en Murcia. La tormenta política que se ha desatado en varias comunidades españolas a raíz de esa moción de censura no tiene repercusión en Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, insistía este viernes en que el Ejecutivo andaluz es estable y que en un momento de crisis es necesaria esa estabilidad. Frente al ruido que hay de tempestades en muchos rincones de España y que de los cuales evidentemente a mí me entristece, frente a ese ruido, aquí en Andalucía reina un, una calma, n o yo diría un, una calma Que es afortunada, que es propicia y que es positiva para los intereses del conjunto de los ciudadanos de nuestra tierra. En sucesos les contamos un nuevo giro en el caso de las dos jóvenes de Cártama que resultaron heridas de gravedad tras ser rociadas con ácido. Ya a ingresado en prisión después de inculparse el mismo ante el juez, el presunto autor material del ataque. Asegura que lo hizo por indicación del melillero, expareja de una de las jóvenes, ya que en la investigación siempre consideró el autor intelectual de ese ataque. Y pendientes también. y de las carreteras, ya saben que la autovía 7, la que une Málaga con Almería, está desde ayer cortada al tráfico por un desprendimiento de tierra que cayó sobre la calzada. La conexión por la costa de Granada se está realizando por la Nacional 340. Y en Córdoba, un hombre resultó herido anoche de gravedad tras ser atropellado por un camión cuando hacía una maniobra de marcha atrás. Otras cinco personas, dos de ellas menores, han resultado heridas también de diversa consideración en un accidente de tráfico ocurrido ayer, en la tarde-noche de ayer. en el municipio malagueño de Periana. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido... El 38.396 38396 de la serie 89089. Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros y 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en j u e g o s 1 1 e s Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la o n con e c un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la Once, la ilusión se cumple. Pues por aquí va la actualidad de la mañana que les contamos ya con detalle en、eh, Noticias Fin de Semana, un informativo que realiza José Galeana y produce Pedro Sánchez. Es sábado, es 13 de marzo, comenzamos.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 Especial Informativo, un año del estado de alarma. Estamos haciendo un seguimiento diario de la evolución de este coronavirus. Un programa de los servicios informativos de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.、Que、nosotros creemos que España no va a tener... Con Jesús v i g o r r a Fran López Cepaz, Carmen Rodríguez Garzón y Francisco Ramón. q u Es e la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Con la dirección de Juan Miguel Vega. t o dejes nada en yo, me quedo en casa. Quédate en casa. Especial Informativo, un año del Estado de Alarma. Buenas noches, Andalucía. c o m p a r e z c a n u s t e d e s después de... Este próximo domingo desde las 9 de la mañana. s ú m a t e a Canal Sur Radio, la Radio de Andalucía. Un año sin poder ir al campo, con espectadores de cartón en los estadios y con los jugadores sin poder sentir el aliento de los aficionados cantando. Quedan semanas para saber si eso va a ocurrir. Esa decisión se tomará y se estudiará. Pero el fútbol sigue vivo en la radio. Y este sábado 13 de marzo te contamos el Alavés Cádiz en Canal Sur Radio. El equipo de Álvaro Cervera lucha por permanecer entre los grandes. Los equipos que necesitan la posición y así ganan ligas, campeonatos, hay equipos como el nuestro que no necesita la posición. Además juega el Unicaja Málaga contra el Gran Canario. Disfruta de todo el deporte en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Fernando Pérez. Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Noticias fin de semana con Margarita Huertas, Canal Sur Radio. Son las 8 y 8 minutos de la mañana. La farmacéutica AstraZeneca ha anunciado esta noche que solo podrá entregar a la Unión Europea Un tercio de las dosis acordadas durante el primer semestre del año. La compañía escribe de nuevo problemas de producción. Hasta que acabe marzo va a entregar 30 millones y el resto, los 70 millones de dosis, durante el segundo trimestre. En realidad había comprometido con la Unión Europea 300 millones de unidades. Bueno, pues este incidente llega además en plena revisión de la vacuna en Europa tras la muerte de varias personas por trombos. Todavía no está claro si se debe a la vacuna. Andalucía, por si acaso, ha suspendido. Temporalmente la administración de 1.280 dosis de AstraZeneca de un lote que investiga la Agencia Europea del Medicamento tras detectarse varios casos graves en Italia y en Austria en personas que habían sido vacunadas. María Luisa Chamorro. Andalucía recibió en febrero 40.000 dosis de AstraZeneca del lote que investiga ahora la Agencia Europea del Medicamento. Se han administrado ya casi todas las dosis y no se han notificado reacciones adversas graves. Pero la Consejería de Salud ha ordenado inmovilizar el resto, 1.280 dosis, hasta que se confirme que los casos de trombos detectados en algunos países europeos no están vinculados a la vacuna. Jesús Aguirre es el consejero de salud. Por principio de precaución, En Andalucía ayer dimos orden de que las 1.200、eh, vacunas de ese lote se dejaran en stand-by hasta que viéramos la resolución de la Agencia Europea de Medicamentos. Cataluña, Asturias, Castilla-León, Valencia y Canarias también han retirado las dosis que aún no habían administrado de este lote sospechoso, aunque tampoco en estas comunidades se han identificado problemas de coagulación entre los vacunados. AstraZeneca se defiende, dice en un comunicado, que no ha encontrado pruebas, no se han encontrado pruebas de que su vacuna contra el coronavirus produzca mayor riesgo de trombosis. La Agencia Europea del Medicamento está analizando los casos detectados y sigue recomendando que, mientras tanto, se administre el fármaco, al igual que hace la Organización Mundial de la Salud, Marisa del Barrio. AstraZeneca dice haber analizado sus datos de seguridad, más de 10 millones de registros, y no ha hallado evidencia de un mayor riesgo de embolia pulmonar o trombosis venosa profunda por la vacuna ni p o la v n a por Grupo de edad, ni por género, ni por el número de lote o por cualquier país en particular. Un total de 10 países europeos han suspendido el uso de la vacuna de la firma anglosueca tras los informes sobre casos graves de coágulos de sangre en personas que la habían recibido. La Agencia Europea del Medicamento estudia estos casos, pero mientras emite el dictamen recomienda que se siga administrando esta vacuna. Lo que sí ha confirmado la EMA son alergias graves, por ejemplo la anafilaxia, como posibles efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca. Una advertencia Que la farmacéutica ya incluyó en la información del producto antes de su distribución y que recomienda mantener en observación al menos 15 minutos al paciente que recibe la inyección. En nuestra comunidad se ha detectado el primer caso de la cepa sudafricana del coronavirus. Ha sido en Granada y al parecer la persona que llegó contagiada desde Guinea Ecuatorial no ha tenido contactos estrechos. Se trata de un cooperante de una ONG. El consejero de salud también asegura que el caso está controlado. Tenemos el primer caso de cepa sudafricana en Andalucía. Un paciente en granada que ingresó el día 25 de febrero、eh, de este año proveniente de guinea de guinea ecuatorial de una ong la evolución del paciente es favorable ya lo tenemos en domicilio en troponneumonía lo tenemos ahora mismo ya en vigilancia domiciliaria y no consta s t a el estudio epidemiológico、eh, que haya generado contacto estrecho Y seguimos hablando de vacunas, de los próximos grupos en vacunarse, porque hay algunas personas que, aunque no les corresponda por edad, sí que se van a vacunar antes, son aquellas que pertenecen a un grupo de riesgo. Se trata de inmunizar lo antes posible a la población más vulnerable. A estos grupos de riesgo se les va a incluir en el próximo turno de edad. Cuando toque vacunar a las personas de entre 70 y 79 años, se pondrá la vacuna también a grupos de riesgo con enfermedades o patologías especialmente delicadas. Ahí se incluye a trasplantados o en lista de espera para un trasplante. También a quienes tengan insuficiencia renal y estén en hemodiálisis. Entran también en este grupo los enfermos de cáncer o quienes estén recibiendo quimioterapia y a personas con síndrome. De Down mayores de 40 años. En Andalucía ya se han administrado cerca de 1.048.000 dosis y casi 323.000 personas han recibido ya la pauta completa. Del total de dosis recibidas se han inoculado más del 87%. Por cierto, que la Junta ha dado luz verde para que Estados Unidos vacune a 67 trabajadores españoles del hospital de la base de Rota, algo que el Ministerio de Sanidad había frenado en un principio. Los trabajadores se quejan, no obstante, e que no tienen ninguna información oficial. Hola Rodríguez Cádiz. A pesar de la autorización de la Junta, el presidente del Comité de los Trabajadores de la Base de Rota, Manuel Urbina, asegura que no hay comunicación oficial y que no les consta cuándo serán vacunados. Oficial, oficial, ninguna. Nadie dice nada. Nadie me dice nada. Nadie comunica nada a los americanos. Nos estamos enterando por la prensa, lamentablemente, que el personal está un poco cabreado. Vamos a hablar pronto y claro. Por su parte, la administración andaluza ya ha señalado que si Estados Unidos quisiera vacunar a todo el personal local, más de mil empleados, daría el visto bueno sin ningún problema. El Pentágono ya ha vacunado contra el coronavirus a todo el personal estadounidense de la base de Rota. Bueno, pues mientras las vacunas llegan y no llegan, parece que con cuenta gotas las cifras de la pandemia vuelven a situarse en torno al millar de nuevos contagios. Ayer viernes se registraron en Andalucía 1.065 y 37 fallecidos. La tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días en nuestra comunidad se mantiene en los 121 casos por cada 100.000 habitantes, mientras sigue bajando el número de pacientes ingresados en hospitales hasta 1.180. 308 de ellos están en cuidados. intensivos Y con este panorama, solo 27 municipios andaluces m a n t i e n e ya el cierre perimetral. Por tener tasas superiores a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Finalmente son seis los que todavía están sin actividad no esencial porque superan la tasa todavía de los 1.000 casos. Y hay cuatro provincias, Huelva, Córdoba, Cádiz y Jaén, que se sitúan al completo en el nivel 2 de alerta. Esto significa que pueden abrir los comercios hasta las 9 y media de la noche, Beatriz Galeano. Todas las provincias en Andalucía tienen algún municipio con cierre perimetral, excepto Huelva, y las seis localidades con suspensión de la actividad no esencial son Santa Cruz del Comercio, La Calahorra, Zújar y Fornes en la provincia de Granada, Instinción en Almería y Montellano en Sevilla. La mayor parte del territorio andaluz se encuentra hoy en el nivel 2, que permite tener abierto hasta las nueve y media de la noche la hostelería y los comercios. Se mantienen en nivel 3 la provincia de Almería al completo. En Granada, la capital, el área metropolitana y la comarca nordeste, en Málaga, la costa del sol y la comarca de la Serranía, el distrito sanitario norte en la provincia de Sevilla, además de cuatro localidades sonubenses que por cercanía pertenecen a este distrito sevillano. Son Arroyomolinos de León, Cala, Zufre y Santa Olalla del Cala. En todas estas zonas tienen que cerrar los comercios a las seis de la tarde. Bueno, pues además del cierre perimetral de todas las comunidades autónomas, ha aprobado、eh, ya por el. El gobierno en, con todas las comunidades autónomas. Ahora el gobierno central se está planteando prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo. La ministra de Sanidad, Carolina Darías, aseguraba ayer que el objetivo de su departamento es que la incidencia acumulada baje hasta los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Tenemos que verlo. Yo creo que ahora lo que, digamos, en lo que estamos es en seguir bajando la incidencia acumulada. Tenemos que seguir bajándola. El objetivo es llegar a 50 y una vez llegar a 50 esta ministra pedirá llegar a 25 porque en la tabla de indicadores donde nos dice que estamos en el escenario de normalidad. Mientras tanto, Portugal ha anunciado que va a mantener cerrada su frontera con España al menos hasta Semana Santa para evitar un posible repunte de contagios por coronavirus. Así, las entradas y salidas solo podrán ser como ahora, por motivos justificados y por los pasos autorizados, como el de Rosal de la Frontera o Ayamonte. También el Gobierno de Italia ha anunciado confinamientos para Semana Santa, Manuel Vicente. La evolución de la pandemia tanto en España como en Portugal es positiva, pero se muestra prudencia a la hora de que dicha tendencia de bajada de contagios se consolide. Las fronteras terrestres entre los dos países ibéricos están restringidas desde el 31 de enero y solo se permite cruzar en casos muy excepcionales, como transporte de mercancías, trabajadores transfronterizos o el regreso de nacionales. El Gobierno de Italia, por su parte, ha aprobado un nuevo decreto con una serie de medidas restrictivas, entre las que se encuentra el confinamiento durante Semana Santa de todo el país, y desde el lunes para todas las zonas con una incidencia por encima de 250 casos. Son las 8 y 18 minutos, atención porque vamos a hablar de esas ayudas aprobadas por el Gobierno para todas las empresas. En Canal Sur Radio, noticias fin de semana. Por supuesto, para las empresas afectadas por la pandemia q u é podrán contar con las demandadas ayudas directas. Medidas urgentes por valor de 11.000 millones de euros que incluyen un fondo de 7.000 millones en ayudas directas. Tras su aprobación ayer, el gobierno anuncia que el reparto se producirá en los próximos 40 días. Serán las comunidades autónomas las que se encarguen de su gestión. Canarias y Baleares recibirán 2.000 millones por su especial dependencia del turismo. Andalucía reclama. Un trato similar, Guillermo Polo. Estas ayudas se recibirán antes de 40 días y tienen tres pilares. Serán directas por montante de 7.000 millones de euros. Servirán para pagos de gastos fijos o a proveedores y buscan reactivar empresas y autónomos que teniendo actividades viables tengan un 30% menos de facturación. Nadia Calviño, Ministra de Economía. Con cargo a esta línea, las comunidades autónomas podrán conceder ayudas no reembolsables de carácter finalista. Que se deberán destinar al pago de deudas contraídas desde marzo de 2020, tanto facturas como pro, con proveedores, gastos fijos, deudas financieras y no financieras,、eh, suministros energéticos. Los otros dos fondos, hasta completar los 11.000 millones, son 3.000 para reestructuración de la deuda y de los créditos ICO y 1.000 para recapitalización de empresas. En el reparto, Canarias y Baleares saldrán especialmente beneficiadas, ya que coparán 2.000 millones de los 7.000 dedicados a ayudas. directas debido a su especial dependencia del turismo. Desde Andalucía, el consejero de la presidencia, Elias Bendodo, denuncia la discriminación porque nuestra tierra dice e hay zonas donde el turismo es la base de la economía. Andalucía pide que con ese plan también se, tenga, se ponga en valor lo que supone esta comunidad autónoma desde el punto de vista del peso turístico, igual que Canarias. Y balear. Los empresarios, por su parte, han acogido con satisfacción la llegada de las ayudas directas para compensar pérdidas, aunque desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, su presidente Javier González de Lara mostraba en Canal Subradio su preocupación por los plazos y gestiones para disponer de las ayudas. Bienvenido sea, aunque sea tarde, pero lo que sí podemos los empresarios pedir, sugerir y rogar que sean medidas eficientes y perfectamente. Ejecutables, es decir, que no entremos luego en la cuestión de toda la metodología, el detalle、mm. burocrático administrativo, que al final no lo hagan accesible a tantas empresas. Medianas, grandes, pequeñas, autónomos que lo están pasando tan mal. Apuntamos una reacción más. Los hosteleros andaluces dicen que no van a bajar la guardia ni desconvocar de momento sus protestas, a pesar de ese paquete de ayudas aprobada por el Consejo de Ministros. El vicepresidente de la patronal andaluza, Oreca, Francisco de la Torre, dice que esas ayudas siguen siendo insuficientes. Una ayuda que, bueno, no se, no se, todavía no están valoradas, pero están entre 1.000 y 3.500. Realmente después de un año de parón de actividad、pues、viene a solucionar poco, por lo tanto seguiremos manteniendo el que, que esas ayudas sean más grandes porque, insistimos, no queremos unas ayudas lineales para todo el mundo, pero sí queremos unas ayudas que sean beneficiosas y que puedan resolver la situación. Y el vicepresidente de la Junta, a propósito del turismo, Juan Marín, ha pronosticado que este verano Andalucía podría alcanzar el 70% de ocupación hotelera. Ante la mejora de la situación sanitaria, el vicepresidente considera que la recuperación para el sector turístico va a comenzar a finales de mayo o principios de junio. Asegura que para esas fechas ya se están reactivando las reservas, tanto de turismo interior como extranjero, especialmente del turismo procedente de Gran Bretaña y de Alemania. Y si el verano,、eh, tal y como nuestras informaciones así nos hacen pensar, podemos tener una ocupación en torno al 70% de lo que fue el año 2019, sin lugar a 2019, repito, el mejor año de la historia del, del turismo en Andalucía, pues probablemente ya estaremos hablando de un escenario completamente distinto. Y lo anunciábamos al comienzo del informativo, alrededor de un centenar de feriantes se va a manifestar este sábado por las calles de la localidad cordobesa de Lucena para reclamar el regreso a su actividad. Dicen que su trabajo y la instalación de sus atracciones es perfectamente compatible con la situación actual si se mantienen las distancias y se cumplen todas las medidas de seguridad, Miguel Vallecillo.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 Que es que no ha llegado una misera ayuda de autónomo. En toda Andalucía, más de 8.000 familias están afectadas por este parón en el sector. Noticias fin de semana, con Margarita Huertas. Canal Sur Radio. 8 y 23 minutos de la mañana. La tensión política crece en la región de Murcia. La moción de censura que p s o e y Ciudadanos han presentado contra el popular López Miras se mantiene después de que la Formación Naranja haya expulsado del grupo parlamentario a los tres diputados que han anunciado que van a votar en contra y que se han integrado en el Ejecutivo Regional. La Dirección Nacional de Ciudadanos les acusa de haberse vendido al PP, partido que rechaza esas críticas. Marga Utrera. Edmundo Val habla de comportamiento mafioso en el PP de Murcia por intentar tapar los casos que Ciudadanos Ciudadanos está denunciando como posible corrupción y por valerse para ello de los que tacha de tránsfugas. Nadie hoy en España puede tener la más mínima duda de que se han vendido, de que el Partido Popular ha comprado su silencio. Por eso dice que la moción es más necesaria que nunca y llama a todos los diputados de la Asamblea a votar en conciencia, planteándolo en términos de dignidad o corrupción. Es la respuesta que ha dado a la petición de López Miras. Exijo al Partido Socialista. Y a la señora Martínez Vidal, que retiren la moción de censura, que no permitan que la región de Murcia pase por ese circo. Su vicepresidenta Isabel Franco dice que firmó la moción por disciplina de partido. Pero a mí no me eligieron para entregar el gobierno de Murcia a Pedro Sánchez. Los socialistas piden a esos tres diputados que entreguen sus actas y acusan a los populares de manchar las instituciones. Desde el PP Nacional responden que es el PSOE quien ha impulsado una maniobra para desfancar al presidente murciano. Ciudadanos ha convocado a su Ejecutiva Nacional para el proceso. Próximo lunes. Bueno, pues frente a esto, el gobierno andaluz vuelve a lanzar un mensaje de estabilidad. El nuevo giro de la moción en Murcia obliga a escenificar de nuevo la unidad entre Ciudadanos y PP en la Junta. Lo hizo ayer el presidente Juan Mamoreno, que ha querido dejar claro que a pesar del ruido de fuera de Andalucía, aquí reina la calma. Frente al ruido que hay de tempestades en muchos rincones de España y que de los cuales, evidentemente, a mí me entristece, frente a ese ruido, aquí en Andalucía reina.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 Hoy arranca la vigésimo séptima jornada en Primera División, una jornada en la que estaremos muy pendientes del d e r b i sevillano que se va a jugar el domingo en el Ramón Sánchez Pijuán a las nueve de la noche. Pero entre los equipos andaluces el que primero jugará será el Cádiz. Lo hará a las dos de la tarde de hoy en Mendizor Roza frente al a l a v é s A capo y z a c a r c e l e n i el Choco Lozano son bajas para un partido que Álvaro Cervera considera de vital importancia. Un partido muy importante el del, el del sábado. No es definitivo, pero, pero s í q u e sobre todo para nosotros,、eh, tanto como para ellos. Pero cada uno por su, buscando ellos pirar mejor y nosotros una comodidad que, que de momento no tenemos. La jornada de hoy sábado estará centrada en la lucha por la Liga. A las 4 y cuarto el Real Madrid recibirá en Valdebebas a Leche. l z i d a n e recupera para este partido a Sergio Ramos y Hazar. d Pero en el Real Madrid de lo que se habla es de la hipotética vuelta de Cristiano Ronaldo al Club Blanco. En la prensa italiana se especula con su salida de la j u v e Preguntado por esta posibilidad, z i d a n no parece desagradable. v s o t r o s sabéis lo que es Cristiano para Real Madrid, lo que ha hecho, lo que el jugador, el cariño que le tenemos todos. Bueno, no solo yo como, como entrenador, porque lo he tenido,、eh, lo que ha hecho aquí es, es historia, es, es magnífico.、Eh, pero ahora es un jugador de la l l u v i lo está haciendo fenomenal también ahí. Y no te puedo decir nada de, de, lo que, de lo que están diciendo, porque como hay muchas, muchas, muchas cosas que se d i c e La única cosa es、eh, es un jugador de la j uve y, y bueno no tengo que r e s p e t a r estas cosas osas una valladolid a las seis y media y atlético de madrid getafe a las nueve completan la jornada en primera división s i m e o n e medita volver a dejar a joao félix en la suplencia sería la undécima vez Que lo deja en el banquillo esta temporada. El Cholo se defendió ayer en rueda de prensa de las críticas que dicen que su equipo le ha faltado fondo físico en los últimos partidos. Bueno, como siempre, nos tratamos de ocupar de llegar de la mejor manera a cada partido. n o r m a l veníamos de hacer un partido importante con, una, con, una, con un esfuerzo mental muy, muy grande, de, de lo que siempre te deja un d e r b i No lo pudimos ganar, nos empataron sobre el final. Por eso valoro aún más, después de ir perdiendo 1 a 0, la reacción. Que tuvo el equipo en el, en el partido anterior. Y hoy están recuperándose. Tenemos todavía hora para, para descansar. Y bueno, esperemos mañana poder llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Hablamos ya del d e r b i sevillano del domingo. En la mañana de hoy, tanto los de Pellegrini como los de Lopetegui realizarán el último entrenamiento. Pelegrini en rueda de prensa ha dejado claro que el b e t i s saldrá a ganar en el Ramón Sánchez Pijuán. No, certeza en el fútbol no hay ninguna. Yo tengo el convencimiento de que tal como fue en,、eh, en la primera vuelta, donde teníamos 6 o 7 jugadores menos, el equipo salió a ganar desde el primer minuto con el convencimiento de que podía ganar. Desgraciadamente no lo empatamos uno a uno, cuando creo que tuvimos más, mayor cantidad de oportunidades. Y ahora va a ser exactamente igual. Va a ser salir un equipo a intentar ganar con el convencimiento de que, de, de, de, de, de, de que puede ganar, sabiendo que e n f r e n t a m En s t a u rival muy difícil, un rival difícil, muy un d el Champions, pero a mentalidad del e t i b Sevilla por lo m n mientras esté yo dirigiendo, o yo s esté ser e m con convencimiento y con la actitud de salir a actitud a s ganar todos la o s p r t i duda o s Sevilla En el Sevilla, la d está en el estado físico de Diego Carlos, que hoy realizará la última prueba para saber si podrá estar o no en el derby. En lo anímico, el Sevilla debe levantarse de la eliminación en d o r t m u n d y de los últimos resultados. El otro equipo andaluz de Primera de Granada recibirá el domingo la Real Sociedad después de seguir asombrando al mundo tras otra victoria más en la Europa League frente a los noruegos del molde. Nuestros equipos de segunda jugarán el Málaga el domingo y el Almería el lunes frente al Alcorcón. En el caso de los malagueños que visitan las Logroñés podrán contar con e Stepovic. delantero serbio que es el último fichaje de los malagueños así hablaba de él el director deportivo manolo gaspar desde el primer momento que contactamos con estefan、eh, he notado una ilusión tremenda por venir、eh, está creo que lo pillamos en un momento que, que en el cual él tiene ganas otra vez de de ponerse en un contexto bueno para su juego y bueno es cuando en españa ha rendido bien y, y que, que tiene ganas tiene ganas y creo que viene en buen tono en la liga a cb de baloncesto n i c a j a recibirá hoy en el martín carpena el gran canaria a las 9 menos cuarto mientras con sur betis recibirá el domingo al andorra acabamos con un apunte polideportivo porque hoy el palista nuben se álvaro robles jugará junto a su compañero el rumano ionescu la final del abierto de doja de tenis de mesa así de contento estaba nuestro subcampeón del mundo al meterse en la final contra la pareja coreana a ganado <risa> Estábamos、contentos. Ha sido un partido en el que estábamos ya casi fuera y, y hemos conseguido darle la Hemos hemos contentos en el que conseguido vuelta sido un y Hablando mucho, hablando de, sobre l a táctica que no estaba funcionando muy bien y al final no nos lo hemos llevado. Así que muy contento y a, a ver si le ganamos al coreano. Acaban de sonar las señales horarias de las ocho y media de la mañana. Por si acaba de despertarse, le vamos a recordar en titulares las principales noticias de esta mañana de sábado que les venimos contando desde las ocho. Lo hacemos. Con la ayuda de Manuel Vicente, muy buenos días de nuevo. Buenos días. AstraZeneca solo va a entregar en el primer semestre del año un tercio de las dosis acordadas. La compañía farmacéutica esgrime de nuevo problemas de producción para enviar solo 100 millones de dosis frente a los 300 millones que tenía comprometidas con la Unión Europea. Precisamente la Junta ha inmovilizado cerca de 1.300 dosis de un lote de vacunas tras detectarse casos graves de trombosis en Italia y en Austria. AstraZeneca asegura que no ha encontrado pruebas de que su vacuna produzca un mayor riesgo de trombosis. Mientras la OMS recomienda que se siga administrando. La incidencia del COVID en Andalucía se mantiene en torno al millar de contagios diarios. Los datos de este viernes recogen 37 fallecimientos y una tendencia a la baja de los pacientes ingresados en hospitales. Cerca de una treintena de municipios andaluces mantienen el cierre perimetral por tener tasas superiores a 500 casos por cada 100.000 habitantes. Por contra, cuatro provincias, Huelva, Córdoba, Cadiz, j a é n se sitúan al completo en el nivel dos de alerta, lo que permite abrir los comercios hasta las nueve y media de la noche. El gobierno prevé que l Ayudas directas a empresas en crisis llegarán a las comunidades autónomas en mes y medio. El Consejo de Ministros ha aprobado un reparto de 5.000 millones entre las comunidades peninsulares y 2.000 entre Baleares y Canarias, sobre todo para hostelería, comercio y turismo. Los feriantes se manifestarán hoy en Lucena, en Córdoba, para reclamar el regreso a su actividad. Aseguran que la instalación de las atracciones es compatible con la situación actual si se mantienen las distancias personales y se cumplen las medidas de seguridad. La Dirección de Ciudadanos se va a reunir el próximo lunes para analizar la fracasada moción de c e n s u r a En Murcia, tres diputados críticos se han alineado con el gobierno regional del PP, lo que ha derivado en una fuerte contestación interna a n é s Arrimadas. Incautada en Málaga, la primera narcolancha semisumergible de España. La macrooperación contra el narcotráfico, desarrollada con agentes especializados de Colombia y Estados Unidos, se es salda con 52 detenidos. En Cádiz, el Cádiz es el único equipo andaluz de primera y segunda que juega hoy y abrirá la jornada enfrentándose al Alavés. En la Liga de Fútbol Sala, Córdoba y Jaén se enfrentan este sábado a Palma y Levante, respectivamente. Buenos días. En el sorteo del Euro Jackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido... 6, 11, 18, 26, 34. Soles 5 y 8. Euro Jackpot. Pídeselo a tu vendedor de la ONCE, También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. Las mañanas del fin de semana son para disfrutarlas. También con la radio. Descubre el talento, la excelencia y las costumbres de Andalucía. Nuestra literatura, nuestra historia y nuestro cine. El flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía. Condomí del postigo. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Y siempre que quieras, en la radio a la carta. s ú m a t e a Canal Surradio. La radio de Andalucía. Especial Informativo, un año del estado de alarma. Estamos haciendo un seguimiento diario de la evolución de este coronavirus. Un programa de los servicios informativos de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Nosotros creemos que España no va a tener... Con Jesús v i g o r r a Fran López d e p a z Carmen Rodríguez Garzón y Francisco Ramón. Que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Con la dirección de Juan Miguel Vega. Todos hablan yo me quedo en casa. ¡Quédate en casa! Especial Informativo, un año del estado de Alar. m a Buenas noches, Andalucía. c o m p a r e z c a n tu sede s después de... Este próximo domingo desde las nueve de la mañana. s ú m a t e a Canal Sur Radio, la Radio de Andalucía. Ocho y treinta cuatro y minutos de la mañana. Vamos a recorrer a esta hora Andalucía para ver cómo amanece este último fin de semana del invierno de dos mil veintiuno. Comenzamos por Cádiz, Mónica de Ramón. s a l u d o q u é tal? Buenos días. Pues amanece la bahía con 12 grados de temperatura media y los cielos completamente despejados. En la prensa diario de Cádiz destacan portada enorme atasco judicial en Cádiz, casi 73.000 sentencias firmes de 2020 aún pendientes de ejecución. En la edición digital de La Voz, Cádiz estrena lo grande, su paso al nivel 2 con lleno total en calles, bares y terrazas. Y hoy vuelve el mercado de cruceros a la plaza de San Juan de Dios de Cádiz, eso sí, Sin cruceristas. El ayuntamiento anima a los ciudadanos a acudir a esta cita con los artesanos, un sector perjudicado por la pandemia y que intenta ahora su recuperación. Seguimos en la provincia de Cádiz, pero nos desplazamos un poquito hasta el campo de Gibraltar, Algeciras, a n a Torre Grosa. Hola, buenos días. Aquí tenemos a esta hora 12 grados de temperatura, esperamos una máxima de 18. Una mañana soleada, los cielos totalmente limpios de nubes. En cuanto a la prensa, portada de Europa Sur, fotografía. Para una embarcación、eh, semisumergible presentada ayer、eh, por la policía en San Roque, con el siguiente titular en esta fotografía, El Lanchón de los Narcos. La Policía Nacional detiene 52 personas y se incauta de 400 kilos、eh, de cocaína. Y en cuanto a la edición eh, digital eh, de Área Campo de Gibraltar, 30 nuevos contagios y un fallecido más antes del inicio del fin de semana. En San Roque podemos visitar ya una exposición de En Seres Cofrades en el antiguo edificio del Pósito. El objetivo de esta muestra es dar a conocer el rico patrimonio de las cofradías sanroqueñas en un año en el que de nuevo no habrá procesiones. Y completamos ya este repaso a la actualidad en la provincia de Cádiz, en Jerez, emisora en Jerez, Paco Méndez. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Aquí tenemos 11 grados, Marga, los cielos poco nubosos en la campiña, en Jerez prácticamente despejados. La temperatura máxima prevista en Jerez será hoy de 20 grados. En cuanto a la prensa, Diario de Jerez titula preocupación entre el profesorado de Jerez que recibió el lote ABV 5300 de AstraZeneca. La aparición en Austria de graves casos de trombos, como saben, ha hecho que en algunos países se suspenda su uso. El grupo Información titula Jerez sitúa por primera vez en 2021 su tasa de incidencia por debajo de De los 100 casos y nuestra previsión, una cita cultural, cofrade, para este sábado. A partir de las seis y media de la tarde se celebra en la iglesia de la Victoria de Jerez el primer concurso juvenil de saetas convocado por la Hermandad de la Soledad y la Peña Flamenca, La Buena Gente. La entrada es libre hasta completar el aforo limitado por la pandemia. Gracias, Paco. Cambiamos de provincia. Estamos ahora en Huelva con María José Marín. ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora tenemos nueve grados en la capital. Vamos a alcanzar una máxima de veintidós en la provincia. Cielos totalmente despejados.、Eh, prensa, un titular de Huelva Información en su edición digital que destaca salud, confirma tres muertos en las últimas horas por COVID en la provincia, mientras Punta Umbría pone a punto sus playas ante la posibilidad de movilidad. Y hoy vamos a estar pendientes de Valverde del Camino. Allí la Diputación de Huelva celebra hoy el acto de reconocimiento 8M Mujeres Imparables, en el que se va a homenajear a 23. tres mujeres de la provincia todo ello en el marco de los actos con motivo de este día internacional de la mujer que hemos celebrado esta semana córdoba miguel vallecillo buenos días qué tal buenos días、eh, casi 9 grados a esta hora en el centro de córdoba y el cielo completamente despejado la previsión apunta hoy sábado a cielo despejado y una máxima de 20 diario córdoba titula en su página web córdoba dispondrá de 28 millones para la base logística militar en 2021 por su parte el digital cordópolis titula sin en su actual edición Solo un trabajador de una residencia en Córdoba está contagiado por COVID y hoy sábado el sector de los feriantes en Lucena se manifiesta pidiendo que les dejen trabajar. Aseguran que llevan un año parados de forma obligatoria sin recibir ninguna clase de ayudas. La actualidad en Sevilla, ahora con Asunción Escalera. Buenos días. Saludos, buenos días. Con nueve grados en la capital, donde se superarán los v e i 20. El panorama del tiempo es el mismo desde hace varios días. Cielos poco nubosos,、eh, con algunos intervalos de evolución en la Sierra Sur y pocos cambios en las temperaturas. En la prensa sevillana, Diario de Sevilla, destaca en portada la lucha contra el virus del Nilo, un plan de vigilancia integrada en toda la región. Un plan aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno en ABC. Los sevillanos que han recibido las dos dosis de la vacuna superan a los curados y en previsiones. Esta tarde a las o concluye el plazo para que los militantes del PP de Sevilla puedan inscribirse como electores en la votación del día 20 de cara al polémico Congreso Extraordinario. A celebrar el día 27. Antes a las 2 finaliza el plazo habilitado para optar a los puestos de compromisarios. Gracias. La mañana ahora en Málaga con María Ibáñez. ¿Qué tal? Buenos días Marga. Pues aquí tenemos a esta hora casi 13 grados de temperatura. Vamos a alcanzar a lo largo de esta jornada los 21 y se prevé una jornada soleada y con temperatura. Primaverales, prácticamente en toda la provincia, especialmente en el, el litoral. De hecho, fíjate lo que he publicado hoy en el Málaga, hoy, una gran portada con, con una foto de bañistas en la Malagueta, en la playa de la capital, en la jornada de ayer, Terral tras la Calima, y es que hay preludio de primavera con varias poblaciones del litoral que alcanzaron ayer los 25 grados de temperatura. En el Diario Sur leemos la tormenta política abierta por Ciudadanos agita los pactos municipales en Málaga. Y en la opinión, los hosteleros de Málaga reclaman otros criterios para fijar las restricciones. En esta jornada, pues aquí en la capital se celebra una jornada digital para incluir en la Wikipedia a mujeres malagueñas del mundo de la cultura y la tecnópoli. Es una iniciativa del área cultural del Ayuntamiento, de la ciudad y de la asociación feminista y e s w e t e c h Y es que el objetivo es dar visibilidad a malagueñas destacadas. Entre ellas, por ejemplo, la pintora Mari Pepa Estrada o la benefactora del siglo XIX. Trinidad Cruz. Gracias María. En Granada está Susana Escudero. Buenos días. Buenos días Marga. Tenemos ocho grados y medio de temperatura y una jornada cargadita de sol. Parece que vamos a tener Un sábado y un fin de semana de magníficas temperaturas. La prensa granadina coincide en destacar en sus portadas el caso de la cepa sudafricana detectado en nuestra provincia. Además, en Granada hoy la fotografía de portada es para la protesta de la Unión de Pequeños Agricultores, una tonelada de naranjas gratis, dice, y la fotografía de portada del ideal para la A7, no para los desprendimientos, dice. En cuanto a las previsiones, hoy, esta mañana en Alendín, se inaugura una glorieta dedicada la Guardia Civil con motivo del 175 aniversario de su fundación y también tenemos una previsión cultural a las doce y media de la mañana segundo concierto del ciclo tocando las estrellas en esta ocasión después de haberse celebrado el primero en la Chumbera será en el Cuarto Real de Santo Domingo y ahora estamos ya en Jaén para conocer la actualidad de este sábado con Alfonso Miranda ¿qué tal? ¿cómo estamos? buenos días a esta hora de la mañana tenemos diez grados de temperatura en el centro de la capital j e n e n s e incluso temperaturas bajo cero a esta hora de la mañana en l a s de sierra por ejemplo del interior del parque natural de c a z o r la següela villas pero bueno como todos los días que venimos de atrás a mediodía más、eh, prácticamente manguita corta y gafas d e s o l hoy otro día más los dos periódicos provinciales en papel、eh, llevan esta mañana en la fotografía de portada del instante en el que javier imbroda coloca la primera piedra del conservatorio de música pero por cierto dice el ideal que se produce 11 años después de haberse aprobado el grado superior por su parte el diario Jaén vuelve、bueno, él ve otra vez a la carga con el tema del plan conce indicando que córdoba tiene pendiente todavía la ubicación de la base logística del ejército críticas hacia un proyecto que según la ministra de defensa se emplazó en córdoba por la disponibilidad del terreno y en cuanto a las previsiones informativas del día de hoy vamos con una propuesta cultural porque invitamos a toda la gente que quiera esta tarde a las 8 en el festival de otoño en el teatro infanta leonor de la capital g e n a s i va a ser el concierto de los sevillanos califato tres cuartos Gracias Alfonso, Almería, Angustias García. Hola, muy buenos días. Cielos parcialmente nubosos. En Almería tenemos ahora mismo 15 grados. Podemos llegar a los diecinueve. Los periódicos titulan hoy en sus versiones digital Ideal Almería, la vacunación acaba con las bajas por COVID en los centros sanitarios de Almería. La voz de Almería, Almería suma su segundo día sin muertes y 180 nuevos casos. Diario de Almería, el alcalde busca comunión política para el presupuesto de vuelta a la normalidad. Se refiere a las cuentas del Ayuntamiento de Almería que en 2021 pueden ascender a 200 millones de euros. Se están negociando. Y como previsión del Día, pues la noticia de la mañana aquí es la toma de posesión como obispo coadjutor de Almería de Antonio Gómez Cantero, que hasta ahora era obispo de Teruel y Albarracín. Gracias a todos, así amanece Andalucía. En este momento, la mínima la registra Granada con ocho grados y la máxima Málaga con trece. Allí también se va a registrar hoy la máxima Veintiún grados en Málaga, Ocho cuarenta tres. y En Canal Sur Radio Noticias Fin de Semana. Todavía... En un momento llegará la información más cercana. Antes, como siempre, primera cita musical de la mañana hoy para recordar a Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez, un cantautor, compositor y músico argentino que nació tal día como hoy, un 13 de marzo de 1963. Ha logrado innumerables reconocimientos, ocho premios Grammy latinos, entre otros trabajos, por、eh, un, un álbum. conversiones de otros cantautores、eh, latinoamericanos como este breve espacio en que no estás de Pablo Milanes. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. En Canal Sur Radio, Noticias Fin de Semana, Sevilla. Saludos, muy buenos días. Los datos del COVID continúan estancados en la provincia y la incidencia se mantiene o desciende levemente según l a zonas. El buen tiempo anima a salir, pero recuerden que siguen las restricciones provinciales, además de los siete municipios que tenemos. Con cierre perimetral, los responsables sanitarios siguen pidiendo prudencia a la espera de que esta próxima semana la Junta decida si amplía la movilidad. Queremos más detalles de cómo se presenta este sábado en lo meteorológico. Agencia Estatal de Meteorología, María Salgado, buenos días. Buenos días. Este sábado en la provincia de Sevilla tenemos cielos poco nubosos, salvo algunos intervalos de nubes bajas matinales en el sur. Además, se irán formando nubes de evolución en la Sierra Sur. Las temperaturas se mantienen sin cambios. Las máximas s e r á n de 22 grados en Sevilla Capital y en Écija, 21 en Lebrija y en Utrera, 20 en Mairena del Alcor y 16 en Alani. Sopla viento flojo variable con predominio de la componente norte. Es una información De la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, María. Está ahora 10 grados en Olivares, 9 en Alcolea del Río y 9 en Sevilla Capital. Hay muchas clínicas dentales, pero muy pocas pueden decir que tienen el premio a la mejor valorada de España, según los pacientes de Doctor Alia. Dental Raúl Pascual lo consiguió en la última edición y además el Doctor Raúl Pascual ha conseguido varios años consecutivos el premio a Dentista Mejor Valorado de España. Sí, aquí en Sevilla, en tu ciudad. ¿Quieres probar un nuevo concepto de odontología? Y ahora con nueva clínica en Sevilla Este, con el mismo cuadro médico. Alcores te da todo. Sí, sí, todo. Lo que sea que busques está en el centro comercial. Los Alcores. Primeras marcas de moda para ir de shopping. Hipermercado para las compras de alimentación. Gran variedad de restaurantes para disfrutar de una buena comida. Y además es un centro seguro certificado por SGS. d i s f r u t a de un día increíble en Los Alcores. Centro Comercial Los Alcores, en Alcalá de Guadaira. Salida siete de la A92, dirección Málaga. Toda la actualidad de la Cuaresma de Sevilla y la tienes en el llamador. Ya queda menos para una Semana Santa que sí vas a sentir con Canal Sur Radio. Síguenos desde las 10 de la noche de lunes a viernes en Canal Sur Radio y también en canalsur.es y en nuestra app. En Canal Sur Radio Noticias Fin de Semana. Sevilla. Los datos del COVID en la provincia siguen prácticamente estancados. En la última actualización ha habido nueve fallecidos y se han sumado 227 contagios en los hospitales sevillanos. Se recontaban este viernes tres pacientes menos y cuatro más en UCI. Dos hermanas ha sido el primer municipio de la provincia donde ha llegado el camión móvil de la Junta para seguir con la inmunización de trabajadores esenciales. 180 profesionales del ámbito educativo menores de 55 años pasaron ayer por el aparato. Acarcamiento del palacio de deportes de la localidad para recibir la vacuna de astra cnk e c hay bastantes ganas de ir pasando página、eh, dudas no porque es necesario ponérsela pero s í es verdad que siempre te queda el miedo ahí de los efectos que pueda tener la vacuna que no pueda tener y el miedo siempre queda ya、no. hemos recibido la vacuna no se siente nada está todo muy bien esperamos que no nos dé ninguna reacción por favor La Consejería de Salud espera habilitar a mediados de abril el estadio de la Cartuja de Sevilla para iniciar la vacunación masiva. Todo está a expensas de que lleguen las dosis, pero las instalaciones y los profesionales están preparados. Lo anunciaba así en Canal Surradio la delegada de salud, Regina Serrano. Se estima que sería para, para mediados de abril. Ojalá sea antes. Es decir, que si antes llegan, antes los montamos. Está preparando, que no es algo que estemos esperando a verla venir. Nosotros ya estamos actuando, preparando, organizando todo para que en el momento que tengamos esas vacunas podamos vacunar. Nosotros queremos llegar al verano con la mayor tasa de vacunación posible. n o Aparte de nuestros mayores, el resto de personas que vienen después, colectivos con trastornos inmunológicos, con cáncer, personas de menores de 80. Es decir, mientras más población tengamos inmunizada, pues mejor para todos. ¿no? El 75% de las agresiones a médicos y resto de personal sanitario se produce en centros de atención primaria y el 25% en urgencias hospitalarias. Un dato que conocimos ayer con motivo del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario. 16 médicos fueron agredidos durante la pandemia en Sevilla, por motivos que explica el presidente del Colegio de Médicos, Alfonso Carmona. Van a solicitar bajas que no necesitan. Van a pedir certificados que n o necesitan. Van a pedir que te manden d e t e r m i n a d o m e d i c a m e n t o con el riesgo que eso conlleva. Van a, de, a pedirte、eh, determinadas pruebas complementarias que no son necesarias y que algunas de ellas pueden llegar a ser perjudiciales. Buscando la concienciación, el Colegio de Médicos ha puesto en marcha una campaña que también está en redes sociales con el testimonio de artistas o deportistas. En Canal Sur Radio, Noticias Fin de Semana. Sevilla. La policía local ha desalojado y precintado un establecimiento de alimentación、eh, en la calle Arfe, que ejerce como bar. En su interior había 36 personas que consumían bebidas alcohólicas sin utilizar mascarilla ni distancia de seguridad y además había una actuación en directo. Por otro lado, los agentes han detectado una plantación de marihuana en el curso de una actuación por violencia de género. Se encontraba dentro de una habitación de la vivienda de la víctima donde convive. Junto a sus dos hijos menores de edad. El Ayuntamiento de la Capital ha anunciado que pondrá en marcha un proyecto en la policía local, precisamente para implantar un sistema en las armas de fuego que posibilite controlar quién las usa. Es un sistema para impedir que la arma de un agente pueda ser utilizada por otra persona en caso de forcejeos o sustracción. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la firma de un convenio con la empresa RADE Juan Carlos Cabrera, delegado de Gobernación. Con la firma de este convenio damos un paso más en cuanto a la seguridad de la propia policía local y de la ciudadanía en su conjunto y, sobre todo, un avance en la modernización del propio cuerpo de la policía local utilizando un dispositivo que va unido a la pistola, siendo la primera policía local de España que va a contar con ello. El Ayuntamiento de Sevilla garantiza que no habrá pisos turísticos de lujo en corralones de artesanos. Lo ha asegurado el delegado de urbanismo a Preguntas de Adelante, Sevilla, cuya portavoz, Susana Serrano, ha mostrado su preocupación por la situación de algunos espacios de este tipo, como los de pasaje mayor.、Eh, la gente joven, sobre todo, no está encontrando、eh, espacios para desarrollar su creatividad. A... por culpa de la presión inmobiliaria, muchas veces relacionada con el turismo, no entendemos que, que esto se, se pierda con el tiempo. También se ha aprobado la segunda licitación para la restauración de la Cruz de la Inquisición, ubicada en la Plaza de San Francisco, que fue objeto de un acto vandálico en septiembre de 2019. En tribunales eh, eh, ha quedado visto para veredicto en la Audiencia de Sevilla el juicio conjurado popular promovido contra el hombre acusado de asesinar con un hacha a su esposa en dos hermanas. Dos de las hijas del matrimonio han ratificado su petición de prisión permanente revisable, mientras que la Fiscalía ha reducido su petición de pena de 20 25-23 años de cárcel. La defensa mantiene la calificación de lesiones graves con resultado. De muerte. Y también les queremos contar que Sevilla acoge desde hoy la cuarta edición del Festival NUCA dedicado al NUCA Baret o Cabaret de Vanguardia. Se celebra en el Teatro Platea Odeón en la antigua estación de tren de Plaza de Armas. Participan seis compañías todos los fines de semana hasta el 27 de marzo. Incluye dos estrenos absolutos y esta edición tiene a Chile como país invitado. La directora Roma Calderón aclara las propuestas. Cabaret de vanguardia y de autor. Es gamberro, es irreverente, no hay cuarta pared, hay miscelánea, igual hay música, coreografías, texto, pero siempre hay un contenido humorístico y crítico. Y la diferencia con el cabaret clásico es eso, es que no es clásico, es que es totalmente contemporáneo y actual. Vamos ya con la actualidad del deporte. Estamos en vísperas del derby Eduardo Gil. Cuenta atrás para el d e r b i número 100 en primera división, el Sevilla Betis del domingo a las 9 en el Ramón s a n c h e z Pijuán, con la duda aún de Diego Carlos que no se ha entrenado. Algo mejor están tanto Suso como Koundé en el equipo de Lopetegui, que va a hablar mañana. Después del último entrenamiento ya lo hizo en el día de ayer Manuel Pellegrini, que cuenta con todos sus futbolistas disponibles y que dice que si está bien el Betis también lo está el eterno rival. Sevilla está en un buen momento, llegó a una semifinal de, de la Copa del Rey, llegó hasta e estaba jugando Champions hace un tiempo atrás y no llega en un mal momento, ni mucho menos. ¿sí? A propósito, el Betis Deportivo Linares y el Grupo Cuarto de Segunda División B finalmente no será en el Benito Villavarín, sino por protocolo COVID de nuevo vuelve a donde estaba previsto, a la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Y también queremos contarles que el sorteo del millón de loterías y apuestas del Estado ha hecho recaer su premio en un boleto validado en la Administración de Loterías número 93 de Sevilla. Está situada en el número 1 de la calle Numancia. Enhorabuena a los premiados. Noticias fin de semana con Margarita Huertas, Canal Sur Radio. Nos quedan cinco minutitos para que sean las nueve de la mañana, minutos que aprovechamos para hablar de cultura y para hablar de cosas... De realidades como esta, que han costado hasta 10 largos años para el alumnado y el profesorado. Pero si se cumplen los plazos, en 18 meses, Jaén y toda la provincia t e n d r á un Conservatorio Superior de Música en la zona norte de la ciudad y sobre uno de los yacimientos más importantes de Europa. La construcción ya ha comenzado, Beatriz Mateas. Se ha puesto la primera piedra de un edificio que ha sellado una década de desencuentros desde que a Jaén le concedieran el grado superior de música. Desde entonces, cambios de ubicación. Batallas administrativas hasta que el actual gobierno andaluz y ayuntamiento de la capital decidieron que era hora de desenquistar proyectos. En una superficie de 6.000 metros, con un edificio de más de 4.000, este conservatorio en forma de L contará con 15 departamentos, 60 aulas, un auditorio para 300 personas y en medio un espacio abierto donde observar los restos arqueológicos de marroquíes bajos. Julio Millán, alcalde de Jaén, y Javier Imbroda, consejero de Educación. Y viene a trasladar también un mensaje de optimismo. de que hay futuro de que tenemos posibilidades que tenemos muchas oportunidades en la ciudad de jaén los expertos me dicen que va a ser el primer conservatorio de música más importante de andalucía y probablemente uno de los tres más importantes de españa y esto que estamos hoy inaugurando aquí es un claro ejemplo de colaboración entre administraciones y de creer en andalucía se espera que el conservatorio abra sus puertas en el curso 2022-2023 Y seguimos hablando de cultura. Este sábado comienza en Sevilla la cuarta edición del festival NUCA, dedicado al NUCA Baret o Cabaret de Vanguardia. Se celebra en el Teatro Platea Odeón, en la antigua estación de tren de Plaza de Armas. Participan seis compañías todos los fines de semana hasta el 27 de marzo. Es la primera vez que este certamen se celebra fuera de Madrid. Carlos López. El acto de apertura comenzará a las 5 de la tarde y estará conducido por Los Morancos. El espectáculo inaugural corresponde al montaje Calladitas, Estáis Más Guapas, una comedia multidisciplinar. Escrita e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 Comienzan a las siete y media de la tarde. Y coincidiendo con el centenario del nacimiento de Miguel Delibes, que, de que se celebraba ayer, el Teatro Falla de Cádiz acoge la obra Señora de Rojo sobre Fondo Gris, con José Sacristán como protagonista. Es la versión teatral de la obra del escritor Miguel Delibes, Teresa Ibarren. Para el actor es un privilegio disfrutar de esta historia de Delibes. Un pintor sumido en una crisis creativa tras el fallecimiento de su mujer. Un regalo de papel, como ha señalado José Sacristán en los micrófonos de Canal s u r Radio. Es un regalo en todos los sentidos, en todos los aspectos. Para mí no solo como profesional, porque es un papel maravilloso en el que puedes g o、bueno, z a r como pocas veces un personaje te lo permite, sino además el valor añadido de rendirle el homenaje a alguien a quien tuve el privilegio de conocer y presumir incluso de ser amigo suyo como Miguel Dalíder. Mercedes San Pietro pone la voz de Ana, un complemento de lujo a los matices que aporta un sabio y humilde sacristán a este monólogo sobre la felicidad, la pérdida, el amor y la vida. La obra comienza a las cuatro y media de la tarde en el Teatro Falla de Cádiz. Despedida y cierre, va la vuelta, la Ponemos el punto final a este informativo, como siempre con música que hoy nos traen de la mano dos artistas andaluces, Vanessa Martín y Manuel Carrasco, con este tema que nos viene que ni pintado, despedida y cierre. Los 俺が言うこととうことを言うこ